¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Muy bien, bueno, contanos eh, de qué se trata este convenio que han firmado y cuáles son las expectativas. El convenio, como bien lo dijiste, es una renovación de convenios, eh, siempre tenemos convenios con la municipalidad, en el caso particular de Santa Rosa, bueno, se había vencido este año y bueno, aprovechamos un poco, nos, nos reunimos con, con todas las autoridades porque... Bueno, eh, va pasando el tiempo y aparecen siempre temas nuevos, este, nuevas metodologías de trabajo, nuevas inquietudes, nuevas demandas también por parte de la sociedad. Así que bueno, un poco pusimos todo sobre la mesa y estamos, ya venimos trabajando con un montón de, de actividades y tareas en conjunto, básicamente todo lo que es capacitación, pero bueno, a esto se suma también este, todo lo que es la parte de la escuela hortícola, eh, el consejo consultivo de cannabis... Este, todo lo que es la parte de arbolado urbano. Así que bueno, sumamos un montón de, de actividades que ya las veníamos planificando, algunas veníamos así realizando un poco así de manera, de manera suelta. Así que bueno, decidimos sí este, renovar este convenio interinstitucional de, que es un convenio de colaboración marco. Entre las novedades que o las nuevas demandas sociales, ¿dónde crees que es el, la hora de poner el foco ahora? ¿En qué están poniendo más, más entusiasmo? ¿O ven que eh, es el costado más interesante para lo que viene? Mirá, dentro de lo que son nuestras temáticas de trabajo, eh, la escuela hortícola municipal está llevando mucha demanda, uh -huh. eh, no solo la escuela en sí, sino también toda la, una, una cantidad grande de la población, una cantidad grande de personas, eh, productores hortícolas que, que siempre estuvieron a nivel de, de patio o de casa, bueno, quieren dar un salto y pasar a la parte comercial y ver a ver qué, qué cosas se necesitan, cómo se hace, y en eso la escuela hortícola cumple una función muy importante. Ahí está, estamos varias instituciones también, está la, la universidad también, así la, con la facultad de agronomía, así que ese es un punto realmente muy, muy importante que eh, tiene bastante, bastante demanda local este, hacia nosotros, hacia el municipio, hacia todos los que formamos parte de, de la escuela hortícola. Y después, por supuesto, un tema que siempre está conversándose hace ya bastante tiempo, porque bueno, se está justo haciendo toda una, una serie así, digamos, de concientización también, todo lo que tiene que ver con lo que son los proyectos de cannabis. Así que bueno, también estamos se ha formado hace poquito el, el Consejo Consultivo Municipal, así que bueno, estamos interactuando con otras instituciones también para tratar de darle todo un, un, marco, un marco legal y también eh, poder trabajar este, un, poco, un poco más ordenado también. ¿Y cuál es el rol del INTA? Por supuesto que me lo puedo imaginar, pero para que me describas un poco eh, qué interés le vienen dando a, al rol de, en el Consejo Consultivo de Cannabis. ¿Y cuál es la, la expectativa? Porque también hay distintas miradas, ¿no? En, la, en las últimas semanas asistíamos a la mirada que tiene el Consejo Provincial o el Ministro de Salud, en realidad, que, uh -huh. que es un poco más acotado quizá que lo que planeó en su momento la municipalidad. A ver, ¿cuál es tu, tu mirada del asunto? La, la función nuestra en el Consejo Consultivo en el municipal siempre, por supuesto, es técnica y más que nada todo lo que es parte de asesoramiento en lo que es a la parte de producción, porque después viene todo lo que es la otra parte que es digamos, la extracción de aceites y las partes legales, que bueno, ya hay otras personas que está, tienen mayores conocimientos u otras instituciones que trabajan ya eh, más específicamente en todo lo que es la parte de análisis de calidad, en lo que hace la parte de, de seguimiento justamente de esas calidades y de cómo llega a las personas. Uh -huh. La parte nuestra más que nada es el asesoramiento en lo que hace la parte de, de producción, que no está todavía en la provincia de La Pampa, no, no hay todavía... Un, un marco, ni tampoco un lugar de producción que, que pueda uno decir, bueno, ya se comienza a trabajar. Todavía todo lo que se está haciendo es, eh, digamos, los, los cultivadores libres, que son los que tienen sus, sus cuatro o cinco plantas en las casas para tratar de ir llevando cada uno su, su, digamos, su temática particular. Y dirías que la Pampa es, eh, nosotros lo hemos este, conversado en algún momento, pero en todo caso, eh, correginos, eh, tenemos la mirada de que la Pampa tiene tierras y un clima propicio para el desarrollo del cannabis. A ver, ¿qué, ¿qué decís? Mira, en cuanto a tierras puede ser, en cuanto a climas, eh, en realidad la planta de cannabis eh, es decir tiene un ciclo que muchas veces en La Pampa no se puede completar, que tiene que ver con las horas de luz. Entonces todo lo que es la alternancia de horas de luz, muchas veces en la provincia de La Pampa uh -huh. no se da y sí se da en otros lugares. Por eso eh, en determinados lugares ya se hace, digamos, bajo carpas, o bajo lugares donde se manejan las horas de luz para que la planta pueda persistir en el tiempo. Nosotros esas alternancias de luces por ahí no las podemos ofrecer en forma climática, pero bueno, si sí está todo lo que es la parte de, de suelo, la parte de agua, y después bueno, también saber un poco qué comportamiento tiene cada variedad, eso sería un poco lo, lo los primeros pasos no es decir bueno cada, cada tipo de planta cada, cada variedad qué comportamiento tienen cada en cada región recuerdo a, a las características agroclimáticas bien marcelo este tipo de convenios que firmaron con la municipalidad de santa rosa que han renovado lo vienen haciendo también con otros municipios en estos momentos estamos trabajando en lo que es en la municipalidad de toay Y municipalidad de Ataliba Roca. Son los dos que tenemos en este momento trabajando. Nos estamos también sentando con, con los técnicos, viendo un poco ahí la, la parte ahí de, de trabajos en conjunto. Así que yo diría capaz que en poco también ya estamos renovando con, con ambos municipios. Bueno, agradecemos el contacto y por supuesto, si quieres agregar algo más sobre estos temas o algún otro que crees quedó en el tintero, te escuchamos. No, no, perfecto, está, está todo bien. Sí, es un. Una, una linda síntesis de lo de lo que son estos convenios institucionales. Que muchas veces son convenios marcos, así que tampoco es para, para digamos, este, mucho, muchos temas específicos. Así que, pero son, es muy, muy linda síntesis se hizo. Gracias de vuelta. Muchas gracias a vos, que tenga buen día.